11 y 10 de la mañana Continuamos con el informativo Acá con el Enreando las Mañanas El programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos Recién este me estaba mensajeando con... Un amigo de Córdoba, José Rodríguez Talleres, le, lo tengo yo así, él es de Talleres, pero yo lo tengo agendado así. Y me dice que tengo muy buena voz. ¿Vos que decís? No, no dice nada. No, mentira, me dijo que tengo muy mala voz. Yo le dije sí, la verdad que lo tengo que reconocer. Y le prometí que le iba a mandar saludo y que iba a hablar mal de él. Este, muy mala persona. Okay. dale este, <ríe> quería aprovechar este cada uno tiene un momento para decir lo que quiere bueno este era mi momento para decir lo que quiero bueno. después voy a pedir otro momento para hablar mal de seba y de javi que no están presentes hoy y que lo estamos extrañando un poquito algunas cosas estamos extrañando y otras cosas no las extrañamos este pasó aprovecho para mandar saludos ya que también me vas a dar mi momento libre a, a ale A ale rocha que nos está escuchando uh, un saludo Una para la ale. de la radio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 o sino también nos puede buscar a través de el Facebook, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, ahí puede compartir, comentar, hacernos llegar alguna noticia y también para toda la gente de acá de Jujuy y de Alto Comedero que nos está escuchando, se puede comunicar a través de nuestro Facebook Colectivo Radio Pueblo y ahí van a tener toda la data y toda la información alternativa aquí de San Salvador de Jujuy. Así es. Ya bueno, vamos a entrar con la próxima entrevista. Vamos a estarnos comunicando con Diego Martínez, quien es uno de los delegados en el conflicto de Página 12 de los trabajadores de prensa. Como comentábamos al principio del programa, eh, para esta última parte del año ya se recrudecen las situaciones salariales de muchos trabajadores y de los bonos de fin de año. Y bueno, la situación en sí de muchos trabajadores que en este año han encontrado en el ajuste y en la inflación y, y junto con todo esto la flexibilidad laboral, y los cambios eh, dentro de eh, los sectores que los eh, les, los empleaban, ¿verdad? Así que bueno, ahora ya estamos en comunicación con Diego Martínez. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Buenos días. Nos comunicamos eh, con vos para que nos cuentes un poco las últimas medidas eh, que tomaron eh, los compañeros de Página 12 a, a raíz bueno del reclamo salarial. Bueno, nosotros eh, estas estos últimos 10 días casi como tenemos conciliación obligatoria, la segunda conciliación que dicta el Ministerio de Trabajo a pedido de Página 12, eh, y la, la conciliación, digamos, respetarla implica no tomar eh, medidas de fuerza, lo que hacemos como muestra de, de rechazo a la actitud de la empresa de no de no negociar una mejora salarial eh, es quitar las firmas eh, de los artículos, eh, muy pocas eh, excepciones de, de algunos columnistas y, y jefes de secciones han firmado notas, pero más de 100 redactores, editores, colaboradores externos eh a la medida y por eso el diario salió mayoritariamente sin firmas, inclusive las columnas de de Horacio Verbitsky los últimos dos domingos también se publicaron sin firmas, muchas notas de tapa escritas por un compañero nuestro Nicolás Lanzos desde Estados Unidos por la elección allá también se publicaron sin firma, eh, así que bueno, esa fue digamos lo, lo último que nosotros eh, hicimos como un modo de que Página 12 de que los dueños de Página 12 toman noto, nota del el rechazo que genera, digamos, la actitud de, de no ofrecer absolutamente nada. Es decir, pretenden aplicarnos una paritaria, que es una de las peores paritarias del país, porque es un porcentaje similar al que muchos gremios eh, acordaron por seis meses, pero a nosotros no lo quieren aplicar en 13 meses. Eh, por lo cual, si la mayor parte de, los, de, los, de las paritarias de este año quedaron muy por debajo de la inflación, la de prensa, que, que firmó la Cámara a Edva con, con la Udva, Eh, queda aún más abajo, digamos. Es por eso que nosotros llevamos meses reclamando eh, y bueno, Página 12 no ofrece absolutamente nada, ni siquiera digo esta alternativa del bono de fin de año que, que Víctor Santamaría, como como secretario de la CGT, digo, plantea como una necesidad para los trabajadores, tampoco la ofrecen eh, a sus empleados, es decir, puertas adentro de Página 12. Así que bueno, por eso las últimas medidas y por eso seguimos eh, en lucha y veremos, eh, mañana tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, la última de la conciliación, Así que esperamos que la empresa vaya con algún tipo de propuesta. Diego, ¿qué cantidad de trabajadores más o menos son afectados eh, con estas medidas? Con esta falta de respuestas, Diego. Sí, somos más de 200 trabajadores y contamos a, a los trabajadores precarizados, a los mal llamados colaboradores, o sea que son claro. compañeros que escriben y que cobran por nota, en algunos casos facturando, en otros casos, eh, digamos, con bajo relación de dependencia, pero que igual es una situación totalmente precaria. Eh, y digo es un, es una cantidad muy grande imagínate que todos los compañeros del de, de suplemento las 12 del suplemento no de radar de la sección espectáculos hay muchísimos compañeros que no son redactores y que trabajan como colaboradores externos eh, digamos y esos compañeros hacen que el, digamos que el colectivo de trabajadores sea sea mucho más más grande así que digo la, la participe los afectados somos, somos más de 200 trabajadores Diego hace rato vos comentabas que es la tercera conciliación obligatoria, ¿A ¿qué a qué se debe esto, digamos, bueno, por lo menos desde mi punto de vista pienso de que el gobierno de Macri siempre está a favor de los patrones, ¿no? Este, ¿cómo va a continuar? ¿Crees que haya otra posibilidad de este de una conciliación obligatoria, se va a agudizar el tema? nosotros ya nos sorprendió el hecho de que hubiera una segunda conciliación obligatoria en un año cosa que nunca nos había ocurrido eh, es decir la, ahí el, nosotros como comisión interna le cuestionamos al ministerio de trabajo esto eh, obviamente que la empresa lo había pedido pero el ministerio de trabajo que la que, que es el que finalmente la, la resolvió eh, dijeron que bueno que en realidad eran conflictos distintos que habían pasado varios meses eh, bueno el, el reclamo para nosotros es exactamente el mismo el conflicto es el mismo digamos Eh, pero bueno, vimos claramente que ni de la empresa, ni del Ministerio de Trabajo, ni de la UDBA además, porque dios si, si, si el sindicato citado formalmente, que es la UDBA, que es el sindicato que mantiene la personería gremiana en Buenos Aires, eh, digamos no fuera cómplice de las empresas, podría ser diferente la situación ante el Ministerio, pero cuando nosotros vamos a las audiencias del Ministerio, la UDBA brilla por su ausencia, como siempre. Con lo cual, bueno, digamos, aceptamos la conciliación y lo que hicimos eh, digo para para que de algún modo no nos tuerzan el brazo, puede decir, bueno, no nos vamos a quedar callados, no no van a planchar nuestros reclamos durante la conciliación, y es por eso que hicimos tapas, hicimos comunicados, poniendo en evidencia la actitud de, de la empresa, hicimos los quites para que para además justamente eh, multiplicar eh, esa difusión, que en gran medida lo hemos logrado porque porque digo, todos los lectores o gran parte de lectores se han enterado, Eh, así que bueno del gobierno de macri a, a tu pregunta inicial digo no, no, creo que no sorprende nada ni no puede esperar nada digamos pero, pero bueno igualmente hay que decir que ya habíamos tenido conciliaciones obligatorias eh, en los últimos años con, con el ministerio de, de tomada digamos eh, en aquel momento eh, digamos la empresa a último momento me acuerdo son la conciliación hizo una oferta baja pero que por lo menos permitió iniciar una, una negociación y, y cerrar el, el, el conflicto la discusión. En este caso no ofertaron absolutamente nada en junio, cuando fue la primera etapa de la conciliación, y hasta ahora no ofertaron nada en esta segunda etapa que concluye mañana en una, en la última audiencia. Y en esta situación, ¿qué ánimos presentan los trabajadores y bueno los compañeros que están resistiendo? Bueno, hay mucha bronca, te imaginas que a nadie le gusta estar claro. meses reclamando, pero bueno, también hay mucha conciencia, sobre todo en los compañeros de, de los sueldos más bajos, entre los cuales me incluyo, digamos, Eh, y que somos la gran mayoría en Página 12. Eh, digamos, eh, hay mucha bronca porque, porque como todos los trabajadores, no solo de prensa, sino del país, digamos eh, eh, los tarifazos de este año, la pérdida del poder adquisitivo, se sienten carne propia, con lo cual, digo muchas veces, cuando uno escucha eh, discursos eh, de la empresa o de voceros informales de la empresa explicando la situación general, eh, sí, uno la puede entender, pero lo que pasa es que, digamos, no la vive igual el que cobra 30.000 pesos que el que cobra 15.000. Digo, y eso también claro. ellos lo tienen que entender, digamos, o sea, si hay voluntad de solucionar eh, estos problemas, bueno, hay que empezar eh, digamos a, a arreglando la situación de los trabajadores que, que menos cobran, inclusive algo más, digo los compañeros precarizados, los más llamados eh, colaboradores. Eh, el acuerdo que firmó la UFA tiene una parte no remunerativa, o sea, 3.000 pesos no remunerativos, eh, que ni siquiera los incluye, es decir, nosotros siempre cuando había alguna cifra no remunerativa en los años anteriores, buscábamos traducirla en un porcentaje para que esos compañeros cobraran un porcentaje de lo que venían cobrando en los últimos meses ¿no? y recibieran un equivalente. Este año ni siquiera los incluye y la empresa tampoco hizo nada por incluirlos, eh, con lo cual, digo, esto siempre perjudica más, eh, obviamente, a los que menos a los que menos cobran, ¿no? Eh, así que, bueno, la sensación, por supuesto, es de bronca y, y también de, de, de mantenernos de todos los firmes que, que podamos porque sabemos que nuestro reclamo es justo y legítimo claro diego este te quería preguntar eh, qué repercusión ha tenido esto en los diferentes medios de comunicación han tenido la sol solidaridad de otros compañeros de otros medios de prensa gráfico o de televisión eh, a ver una cosa te diría que por supuesto siempre tener solidaridad de de compañeros individualmente, de las comisiones internas, que de hecho muchos están, otras comisiones internas, también por sus medios, tal vez sin hacer tanto... Digo, sin sin tanta repercusión como ha tenido por ahí nuestro reclamo, eh, también siguen haciendo reclamos, eh, digo, en la nación están reclamando un bono de fin de año de 9000 pesos, los compañeros de Clarín eh, también eh, han reclamado y han hecho un bastante bastante movilizaciones, digo, ruido dentro de la empresa, incluso a las puertas de las oficinas de Mañe, de Mañeto, recuerdo más de 100 compañeros aplaudiendo ahí haciendo tipo un cacerolazo para que para que les mejoren este mismo acuerdo. Después lo que es eh, cobertura, por supuesto que los medios eh, se cubren entre sí y, no, y nunca muestran los conflictos en prensa. La honrosa excepción, eh, en, este, en este caso para nosotros, eh, fue Canal 7, la televisión pública que sí vino y cubrió una de las actividades que hicimos en la puerta y también los compañeros de tiempo argentino que, que ahora se convirtió en cooperativa, también los compañeros de Infonews que se convirtió en cooperativa. Es decir, los medios que están en manos de los trabajadores Eh, sí, por supuesto, a, ayudan siempre a difundir los reclamos y, por supuesto, los medios eh, alternativos y comunitarios que, que siempre han sido, eh, digamos, solidarios y han sido actores fundamentales para nosotros, eh, no solo en los reclamos salariales, sino en todo el proceso de, de formación del sindicato de prensa eh, de Buenos Aires, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos que la conducta general de, de las empresas comerciales de prensa es, eh, digamos, no difundir como una cuestión de, de solidaridad entre pares Eh, no difundir eh, los conflictos de, de otras eh, empresas, lamentablemente. Diego, eh, ¿nos podrías caracterizar un poco el grupo Octi Octubre, eh, que está bueno ahora, eh, eh, tiene a mano Página 12, Diego? Eh, sí, o sea, hace muy poco que nosotros claro. eh, digamos, tenemos relación con, con Octubre. De hecho, te diría que digo, que, que, que, que cuesta sentirse parte de, de un grupo porque hay una identidad muy fuerte de, de los trabajadores de Página 12, inclusive Página Yo no, no hace tantos años que estoy, pero hay compañeros que, que están desde la fundación de Página en, en 1987. Uh -huh. eh, octubre lo que vemos es que tiene, digo, medios eh, en comparación mucho mucho más chiquitos, digamos. De hecho, ellos mismos publicitan, ahora que, que están lanzando hoy mismo la, la nueva página, ayer salió una, una nota sobre el relanzamiento en, en el diario impreso, y dicen, bueno, Página 12 va a estar la nave insignia del grupo Octubre, Eh, uh -huh. Así que, digo, nosotros vemos medios como caras y caretas, lo que era Diario Z, que ahora esos compañeros están justamente, pasan a trabajar a la web de Página 12, eh, que bueno, que ahora son, digo, son somos compañeros, de hecho nosotros como comisión interna tuvimos la semana pasada eh, en esta red, digo, por primera vez entramos a, la, a, la, a una redacción del Grupo Octubre eh, para sumar esos compañeros a, a la vida gremial de, de Página 12, digo, los compañeros de, que antes trabajaban en Diario Z y que ahora pasan a trabajar en la web de, de Página 12, Eh, así que bueno, es un grupo empresario, digamos que claramente, digamos que no claramente, que, que, es, que sabemos que está formado por el sindicato de encargados de edificios, el SUTER y la Federación de, de Encargados de Edificios, eh, que encabeza Víctor Santa María, eh, y que bueno, eh, esperamos, digamos, en algún en algún sentido, digo, la empresa nosotros en todo momento nos... Eh, nos transmitió, digamos, la, la, la compra, lo que ellos llamaron la fusión con el Grupo Octubre, como un dato positivo que iba a permitir eh, no solo el relanzamiento nuevo de Página 12, sino un mayor sustento económico, una mayor tranquilidad económica, así que en ese sentido, por supuesto, que, que, que celebramos la medida, pero bueno, eso no quita, obviamente, que el primer año de llegar al Grupo Octubre debamos ser los trabajadores los que los que sacrifiquemos eh, pérdida de nuestros salarios. Totalmente. Eh, a raíz bueno, del reclamo que ya viene llevando adelante, hubo distintos eh, discursos, no Esta, este discurso de las huelgas injustificadas, yo te quería consultar si ha habido, aparte de este discurso, eh, algunas otras acciones para desestimar su reclamo. Bueno, eso de las huelgas injustificadas es una frase desafortunada del abogado de Página 12, Carlos Trim, uh -huh. eh, en una de las audiencias del, del Ministerio de Trabajo, en realidad en el escrito en el que pide ...la apertura de la conciliación obligatoria... Eh, ...es bastante triste además que un abogado de un diario... ...con la línea editorial de Página 12... ...habla de huelgas injustificadas... ...cuando además son medidas de fuerza que... ...que no solo no pusieron en peligro la salida del diario... ...sino que ni siquiera demoraron el cierre de, de las ediciones... ...de los días que, que hubo paro... ...y esto tiene que ver con que hay jefes y editores... ...que, que no adhieren a las medidas de, de sus compañeros eh, mal pagos... Eh, ...pero después no, digo... Eh, ...después entre los, los trabajadores, digo está clarísimo inclusive en algunos de estos compañeros que digamos que, que no adhieren a las medidas que el reclamo es totalmente justo eh, que el porcentaje es absolutamente inaceptable y que sobre todo la falta de respuestas de página 12 es inaceptable porque una cosa es que una empresa no pueda dar el un porcentaje alto que los trabajadores estén pidiendo y otra cosa es que una empresa no ofrezca absolutamente nada Máxime cuando es muy muy evidente la contradicción entre el pedido de un bono de fin de año que está haciendo Víctor Santamaría como secretario de Estadísticas de la CGT eh, y los cero pesos de bono que está ofreciendo en Página 12. Ni hablar con lo que publicamos nosotros eh, día a día en el diario. Hace una semana se publicó una información que la CTA evalúan que el bono de fin de año para compensar realmente la pérdida de poder adquisitivo durante el año debería ser de 14.900 pesos. Eh, bueno, no es que nosotros nos estén ofreciendo mil y estemos reclamando 14.900, es que nos están ofertando cero, ¿se entiende? Claro. Eh, sí. Entonces son contradicciones muy flagrantes que eh, hacen que crezca la bronca y que sea totalmente justo y legítimo nuestro reclamo y que por eso también perseveramos eh, en el mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles serían o cuáles son las expectativas que tienen respecto a la audiencia que, me, que mencionabas para mañana? Mira, la expectativa es que la empresa cambie de actitud eh, y lleve una oferta. O sea, en la última audiencia nos pidieron, bueno, hagan propuestas concretas, dijo el abogado como si ese fuera el problema, sí le hicimos propuestas concretas, eh, pero lo cierto es que digamos, ellos en las audiencias eh, de algún modo fueron a actuar una voluntad de negociación que no tienen en la práctica, ¿no? Digo, esto de decir traigan propuestas tiene que ver con simular una, una supuesta voluntad de negociación. Eh, sí. Nosotros queremos que, que se mejore el acuerdo salarial, digo eh, tenemos un acuerdo por digamos 27% en 13 meses, que es el mismo porcentaje que muchos eh, gremios firmaron en 6 meses. digamos Nosotros tenemos claro que, que todos los trabajadores de, de la clase obrera argentina este año están estamos perdiendo plata, pero si estamos hablando de una inflación inter, interanual del 45%, no pueden eh, pretender pagar un 29% claro y, y eso es lo tienen que entender y la única respuesta posible de parte de una empresa es ofrecer algo para, para mejorar ese panorama salarial. totalmente bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles eh, serían o no sé si todavía hay establecido próximas medidas o si, ¿cuáles serían esas medidas en caso de la, del resultado de mañana? mira, eso lo veremos mañana uh -huh. después de la reunión cuando volvamos a la redacción y hagamos una nueva asamblea ok eh, no no tampoco es tampoco es tan amplio el menú de medidas uh -huh. eh, de las que disponemos, digamos pero bueno, bueno si hay que volver a parar por supuesto tendremos que volver a hacerlo ojalá no sea necesario insisto de parte de los trabajadores de, de página 12 eh, tuvimos y tenemos siempre la mejor voluntad pero ya necesitamos que la empresa dé una respuesta mm, razonable y que hasta ahora lamentablemente en más de seis meses no no ha existido Bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto para ver bueno el, el resultado de mañana y para seguir acompañándolos. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por su solidaridad y por acompañarnos. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. muchas gracias. Bien, ahí pasaba Diego Martínez, trabajador de Página 12, que nos comentaba el conflicto que están llevando adelante ya de hace tiempo este ante la falta de respuesta del Grupo Octubre por este la cuestión salarial, la cuestión del bono que todavía no han tenido oferta y bueno, mañana tienen una audiencia pública, seguramente estaremos cubriendo, viendo o siguiendo qué es lo que sucede. ¿no? Así es, es uno de los conflictos que ya se viene, como comentábamos hace rato, ya hace seis meses, y bueno también lo que comentaba eh, un poco Diego, ¿no? este cambio de, de propietarios ¿no? de, de, de este grupo Octubre, y como un, un diario como Página 12, que es un diario ya tradicional de, de, de tirada nacional, y... Eh, Tiene este conflicto de, de haber pasado de, de distintas manos y ahora con, y con, ante el ajuste y bueno la situación nacional, cómo se enfrentan a estos, al ajuste y a la inflación justamente desde la mano de otro grupo. Así es, a mí también me llamaba la atención esto que decía Diego, de cómo los grandes medios se tapan entre ellos, ¿no? Vos decís, página 12, Clarín, los 12 se odian, o un, la imagen que nos fueron generando, pero ante estos conflictos internos de ellos eh, se cubren y hay como una cuestión de camada, cama de Exactamente esa palabra que no me salía. Este, así que bueno, no interesante la entrevista con Diego Martínez, ¿no? Así es, y también muestra la realidad de los trabajadores de prensa, de los medios comerciales De los grandes medios comerciales que justamente por esta complicidad que vos decís No pueden hacer sus reclamos eh, puntualmente o hacerlo eh, más masivo, ¿no? Porque está bien, Página 12 tuvo eh, y tiene una política de, de poder hacer eh, lo que hicieron hace poco con Que es quitarle la firma a las notas para visibilizar su conflicto hay muchos diarios en el que está prohibido así que bueno toda la solidaridad con solidaridad con los trabajadores de prensa Así es, eh, vamos a escuchar un poco de música, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, un saludo al Seba, al Javi, que el Seba estaba enfermo, espero que se mejore. Andá al médico, Seba, es una deja persona... de tomar tecitos, después, y después critica a los hippies que toman tecitos. Claro, ¿viste? él se automedica siempre, en cualquier momento te vamos a perder, al compañero, andá al médico, en este momento todavía eh, tenés posibilidades. Bien, escuchamos un poco de música y continuamos con el Redando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se somos novios tú tomas agua destilada yo agua con microbios Tu la vida es fácil y yo me pago tú sudas perfume yo sudo trabajo tú tienes software yo camino a patas sub comes desfillete y yo carne de lata nuestro parecido es microscópico pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico pégate a mí que no te contaminas con un besito vamos a pegarnos la porcina tenemos que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 Calientita como pan de panadero Barriendo el piso con el trasero Toda la grasa se desplaza por la terraza Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa No se necesita